Pues no sé el por qué, pero tienen una estrecha <risa> relación. <risa> Juicio en la historia con Ana María Vázquez Ois. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy buenas, Carpe Diem. Pues estudiando geografía. ¿Y por qué esa relación? Siempre mm. geografía e historia, como ah, si fuera lo mismo. ¿Por qué, bueno. Porque el, el, para estudiar historia es fundamental saber geografía para saber por dónde vienen los buenos, los malos, por dónde te puedes escapar. Y sobre todo que estás hablando de la historia y, y dices, a ver, Esta historia, ¿dónde la ubico? Claro. Pues la ubico aquí, no, no, pero punto es que geográfico. Cuando empiezas a estudiar historia, lo primero que yo hice cuando edité mis manuales de la UNED fue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 Estado, no Washington, ciudad, sí, que sí, está no capital. En, en el oeste, que la capital es Seattle, capital, eh, California también, con Sacramento, Portland, con Oregón, Alaska, que también está más al oeste de Los Ángeles, que por cierto, Alaska forma parte de los Estados Unidos. Uh -huh. claro, o sea, claro, y ya. la capital, ya, ya, que claro. sí, que sí, que no, que la capital se llama Turnock.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 Se ha destruido Detroit casi por completo Bueno, se está intentando recuperar no pero Me lo dijo hace poco sí. un, un American People en eh, la puerta eh, del Museo es, del Prado eh, Es, es que es tremendo People. Tremendo como ha quedado Detroit El, un, Ameri no, un americano Un ah, no, no, American Y, y empezamos, y de, claro, y empezamos uh -huh. a hablar en español Porque era él era eh, sudamericano Y servidora como de Madrid Y dije, no, hay en América Y seguimos hablando Eso nos ha pasado alguna vez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 en español por encima de los eh, carteles en inglés. Uy, ahora le, le, le da, vamos, cualquier cosa a Trump de ver eso. Sí, sí, <risa> se, se <risa> no mueve. Trump no entiende ningún idioma. Pero os en cuento. El español, el inglés, a ver. Ni a ver. Mm, parte de Estados Unidos que está más cerca de África. ¿Cómo? Lo que acabas de oír. <risa> ¿Qué parte de Estados Unidos está más cerca de sí. África? Tenemos que aprender geografía. O sea, hoy nos vamos a enterar voy, voy a qué parte de Estados los... Unidos hoy... es la que está más a ver, cercana de África. Una pista. Vamos a ver, teóricamente, teóricamente tiene que ser el sur de Estados Unidos. Claro. Un cacho Miami por ahí, que ese es una peninsulilla que bueno, pues va a ser que no. Al norte de Nueva York, el estado de Maine, que es el que más para afuera está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 Claro, es mm. el que más cerca está de África. son muchas noches en vela. Cada pregunta? cuatro años hay elecciones en Estados Unidos y, ¡jos! Yo me entero de Los Ángeles porque sí, sí. está el Miami cosas estas, el, cómo era el CSI en Miami y todas esas cosas. Sí, pero luego no, dijeron no, eh, CSI, Maine, CSI Nueva York, tenga, CSI... La la y, en todos los sitios. Que, por cierto, yo he estado tres veces en Nueva York y no me gusta. No, no.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 Yo sí la quinta York. avenida para arriba, quinta avenida para abajo, eso que yo Hombre, estaba... eh, para, para oh, abajo bueno. y para arriba, la quinta avenida, medio, sí, sí. A, hace falta una semanita, ¿eh? Joder. Joder. Sí, y, sí. ojo, que no estamos hablando, eh, porque a, a, a menudo equivocamos en Nueva York con Manhattan, eh, y es un barrio de Nueva York, es que ¿Ella? Nueva York es gigantesco, pero, y pero, Manhattan... Pero, pero,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 entre Corea del Norte y Finlandia hay Corea del Norte de para para allá, kilómetros. para allá, bueno, para allá, miles, para allá. y Finlandia que está un poquillo pa acá, pa acá, sí, en un para acá, para para pero cuando mire para aquí ¿a qué <risa> lugar y a qué país apunta el tupé del emperador este? ¿de, cuán? ¿De cuál? de, de Corea de ah, pues no tengo ni idea, pero fijaros que <risa> entre Finlandia y Corea <risa> del Norte ¿Sí? solo hay un país que tiene medio mapa